Bienvenidos a otro mensaje poderoso para tu vida de identidad y destino. Desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México. ¿Quieres saber cómo ser lleno del poder del Espíritu Santo? Te invito a que vayamos al Salmo 23. Voy a esperar a que todos lo tengan, porque quiero que lo tengas. Es tan conocido y hasta lo sabemos de memoria, pero hay tanto en este Salmo que podemos sacar. Si a alguien le falta Biblia, ahí, ahí hay Biblias. Levanta tu mano y te prestamos una Biblia. Con binoculares incluidos. <risa> ¿Ya lo tienen ahí? ¿Sí? Levanta tu mano si ya lo tienes ahí. Salmo 23. Salmos está más o menos a la mitad de la Biblia, más o menos por ahí. Depende si tiene concordancia tu Biblia o no. Si no tiene, está a la mitad. Vamos a leer ahí. Y de veras, léelo con pasión. No nada más decir, el Señor es mi pastor y nada No, léelo con pasión. Vamos a leer. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. En prados de tiernos pastos me hace descansar. Junto a aguas tranquilas me conduce. Confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me infunden aliento. Y preparas mesa delante de mí en presencia de mis adversarios. Unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando ciertamente el bien y la misericordia me siguen todos los días de mi vida y en la casa del Señor moraré por días sin fin Wow, ¿no te gusta eso? cierra tus ojos y repite conmigo Señor hoy unge mi cabeza con aceite vamos repítelo Señor hoy unge mi cabeza con aceite Señor Señor, haz que mi copa, haz que mi vida, Señor, esté rebosando de tu presencia. Señor, gracias te doy, porque el bien va a seguirme. Porque tu misericordia me va a seguir, Señor. Porque tu favor está delante de mí. Gracias, Señor, porque nada me falta. Gracias, Señor, porque mi descanso y mi confort están en ti. Gracias, Señor, porque mi camino es un camino de justicia. Gracias, Señor, porque yo no voy a temer, porque Tú estás conmigo. Señor, Tú eres el que me da aliento en los tiempos de angustia. Gracias, Señor. ¿No te gusta eso? ¿No te gusta el Salmo 23? Es... Increíble lo que está en el Salmo 23. Pero ¿cómo puedes ser lleno de ese aceite de la unción que trae todos estos beneficios sobre tu vida? ¿Cómo puedes ser lleno de esto? Y mira, ser llenos del poder y la unción del Espíritu Santo, ¿sabes qué? No es nada más una linda experiencia. Sentí bonito. Oh, ¡Ay, qué bonito! Oh, ¡Qué bonito estuvo la alabanza! ¡Qué bien cantaron! Por cierto, chicas, cantaron muy bien, ¿eh? Cantaron muy bien, chicas. Una Karen, Barbie, cantaron bien. No, nada, pero no es nada más una linda experiencia. Dios nos unge con la unción de su Espíritu Santo para poder llevar una vida cristiana de buen testimonio y para que usemos su poder para servirlo a Él. Para eso es, pero ¿cómo nos llenamos? Quiero leerte rápidamente, y porque ya estamos quemados con el tiempo, pero yo te iba a pedir que lo buscaras, pero nada más anota la cita, Joel 2 del 28 al 32, Joel 2 del 28 al 32 dice, fíjate bien lo que dice, sucederá después de esto, escúchame bien, que derramaré mi espíritu sobre toda carne. A ver, te voy a pedir otra vez que te pongas un pellizco, ponte un pellizco, pellízcate. Si no te pellizcas, lo voy a decir al de al lado que te pellizque. Así que pellizcate tú, por favor. Eso, quiero escuchar. ¡Ay, ay, ay! Eso. ¿Eres carne? ¿Sí eres carne? Entonces esta promesa es para ti. Dice, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y escucha lo que sigue, dice, tus hijos y tus hijas Profetizarán. Padres, por favor, oren por estos jóvenes que van a Cámbaro. Porque esto es para sus hijos. Que tu hijo profetice. Dice, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros ancianos tendrán sueños. ¿No te gusta eso? El otro día mi madre me estaba platicando de un sueño que tuvo. Un sueño increíble. Wow. O sea, yo dije, ¿de dónde fumaste, madre? Pero ¿sabes qué? La palabra dice que nuestros ancianos soñarán sueños. Y dice, ¿y vuestros jóvenes? ¿Jóvenes dónde están? ¿Qué dice? Visiones. Visiones tendrán. Ahora, ¿cómo viene todo esto de profetizarán y sueños y visiones? y de, A través del derramamiento del Espíritu. Sobre ti, dice en aquellos días también derramaré mi espíritu sobre los siervos y las siervas, entonces si tú tienes una persona que te sirve, que te sirve, también la promesa es para ellos, tienes una persona que te ayuda en tu casa, pues sabes qué, el derramamiento del espíritu también es para ellos pero es que yo soy la señora de la casa y aquí dice los siervos y siervas también derramaré sobre mi espíritu dice y escucha bien lo que dice el 30 realizaré Prodigios en los cielos y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y temible. Y sucederá que cualquiera que invoque el nombre del Señor será salvo, porque en el monte de Sion y en Jerusalén estarán los libertados, como ha dicho el Señor, y entre los sobrevivientes estarán aquellos que el Señor ha llamado, ¿no te gusta eso? el Señor te ha llamado y el Señor te ha llamado y te ha ungido y ha puesto y ha derramado el Espíritu sobre ti, para que tú hagas esto prodigios y señales ahora, ¿por qué no haces prodigios y señales? bueno, vuelta lo vamos a ver pero para ser llenos del Espíritu Santo, tenemos que ceder nuestro control y poder a la obra del Espíritu Santo, no hay otra forma, ¿eh? No hay otra forma, tienes tú que ceder y decirle Espíritu Santo, haz lo que quieras de mí Señor, haz lo que quieras de mí Señor, aquí estoy. Efesios 5 del 15 al 20, anótalo ahí, me voy rápido, Efesios 5 del 15 al 20 dice, está escribiendo Pablo a los Efesios y les dice, mirad pues con cuidado cómo os comportáis. No como imprudentes, sino como prudentes. Escucha bien lo que dice el 16, me encanta y lo puse en rojo aquí. Redimiendo el tiempo. Es que no tengo tiempo. Es que no es que esto y te entra el. Esquí? ¿Sabes qué aquí dice? Aguas con cuidado. Sé prudente. Redime el tiempo hazte el tiempo, es que no tengo tiempo para apuntarme en la, en la cadena de oración, hazte el tiempo, no tengo tiempo de ir a la fundación Emmanuel. hazte el tiempo, redime el tiempo y luego dice porque los días son malos, entonces el diablo va a estar empecinado en llenarte de cosas para que no puedas hacer cosas en el espíritu de Dios, Redime el tiempo, dice, por tanto no seáis insensatos, sino comprended cuál es la voluntad del Señor, cuál es la voluntad del Señor, que seas prudente, que redimas el tiempo, y dice, y no te embriagues con vino, pues en esto hay desenfreno, más bien… Se llenos del Espíritu, hablando entre ustedes con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. ¿No te gusta eso? Es lo que vamos a hacer ahorita. Dando gracias siempre por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, aquí la palabra donde dice más bien ser llenos del Espíritu, la palabra llenar o ser lleno, en el griego original dice lo que quiere decir es ser continuamente llenos. O sea, no nada más vienes el domingo y te llenas aquí, sino cada día de tu vida, cada hora, cada segundo de tu vida, debes de estarte llenando continuamente del Espíritu Santo ser continuamente lleno, y sabes qué, hay tres puntos básicos para que nuestra vida, para que como dice el Salmo 23, nuestra copa rebose y rebose la unción del Espíritu Santo, hay tres cosas básicas que tú tienes que poner ahí, este, ojo, ser prudente, comprender como dice aquí a, arriba, Comprended cuál es la voluntad del Señor. Y el primer punto es, sabes qué, tú tienes que desear ser lleno del Espíritu Santo. Aquí es donde, como dicen, cómo dicen que la puerca torció el rabo, como dice? Así me lo dice, ¿no? Así dice. El... Aquí es donde los cristianos no lo hacemos. Y esto a primera vista parece muy tonto y básico. Desear ser lleno del Espíritu Santo. Pero sabes que hay muchos cristianos que dicen no al Espíritu Santo. Y son cristianos. Y sabes que estos cristianos no viven en la plenitud de la vida y del poder que Dios quiere para sus vidas. Yo no sé si tú quieres la vida y plenitud que Dios tiene para tu vida. ¿eh? Yo sí quiero una vida plena y llena y bendecida y de poder y, y como decía o sea, el bien y la misericordia delante de mí yo quiero eso o no lo quieres tú yo quiero eso entonces lo primero que tienes que hacer es desear ser lleno del Espíritu de Dios y si tú eres una persona que dices no, yo no quiero la plenitud del poder de Dios ¿sabes qué? perdón que te lo diga pero vas a vivir una vida mediocre y cristiana Sí te vas a ir al cielo, pero tu vida va a ser de constante lucha y lucha y lucha y te vas a caer y entonces vemos cristianos que están así, como sube y bajas, en vez de ir de gloria en gloria, de victoria en victoria, Sí tenemos problemas, sí tenemos cosas, pero vamos de gloria en gloria, de victoria en victoria, esa es la vida que Dios tiene para nosotros, no una vida de sube y baja, parecemos montañas rusas, Isaías 44.3 dice, porque yo derramaré agua sobre el suelo sediento y torrentes sobre la tierra seca. Derramaré mi espíritu sobre tus descendientes, ¿no te gusta eso? Y mi bendición sobre tus vástagos. ¿Cómo se llama tu papi, Carlos? Tu papá. Carlos, ven Carlos, ven, ven con tu esposo, ven ven con tu esposo, ven con tu esposo. ¿Te conocen a Carlos? ¿Sabes que esta palabra es para ustedes también? Si ustedes se llenan de la unción de Dios. Si ustedes se llenan de ese poder del Espíritu y, y en su corazón hay un deseo, Señor, lléname del poder y la unción para hacer la obra que tú has puesto y que tú has dicho que yo haga hoy, aquí en estos tiempos, ¿sabes qué? La palabra dice, ven Carlos, arrodíllate aquí así volteado para allá, por favor, así para allá, ahora tú pon tu mano aquí, pon tu mano aquí, Dice. Como suelo sediento. Si ustedes están como suelo sediento, deseando el torrente de aguas del Espíritu sobre tu vida, y entonces tú estás, yo deseo, oh, yo deseo, yo deseo, Señor, lléname, lléname del torrente, Señor. Sabes qué, la palabra dice que sobre tus descendientes y tus vástagos también será. Qué es una bendición familiar. Dios siempre opera generacionalmente no nada más es para ti ya yo me llené no, si tú estás sediento si tú estás en esas aguas oh, sobre tierra seca Señor, mi vida es tierra seca Señor, llena, refresca lléname de ese torrente dice, derramaré mi espíritu sobre tus descendientes y mi bendición será sobre tus vástagos ¿no te gusta eso, Carlos? Amén sí. ¿no te gusta eso? ¿no te gusta eso a ti? Amén Y ya quiero casarte. <risa> Pero imagínate, hija, se casan ustedes, ¿no quieres esa bendición? Y ahora cuando tengas tus hijos, y los hijos de tus hijos, ahí va, dice la Biblia, que a los que me aman, la bendición es a mil generaciones. Gracias. ¿Recibe toda la unción tus padres o lloran por ti? La unción del Espíritu fluyendo. Pueden pasar así. Pero aquí la clave de esta palabra de ahorita es que sediento. Sediento habla de una necesidad, de un deseo. A ver, ¿qué has deseado tú con todas tus ganas? ¿Qué has deseado? Algo has de haber deseado, ¿no? Todos deseamos cosas, ¿no? Yo deseo irme a Disney World, Orlando. ¿Quién desea eso? No se hagan. Hay muy espirituales ahora. No, yo quiero ir a Disney World. La clave aquí es sediento. Tienes que desear las aguas. ¿Qué dice la palabra? Como el siervo Brahma por las aguas o sea el siermo clama, llora ay dónde hay agüita, tengo sed Dónde hay agüita, y cuando la encuentra ¿qué hace bebe, bebe bebe, bebe, bebe, hasta que está satisfecho, sabes qué, así debe ser tu vida, primer punto para que seas lleno tú, para que tengas todas estas bendiciones que está en el Salmo 23 sabes qué es, yo te deseo Señor, como torrentes de agua Señor, ven y desciende sobre mi vida lo quieres para ti No nada más me escuches, empieza a declararlo ahí en tu lugar. Empieza a decir, yo quiero eso Dios, yo quiero ser lleno. La clave del primer punto, tienes que desear ser lleno. La clave aquí es ser sediento de ti Señor. Como mi alma te anhela Señor como mi alma te desea Señor, un continuo Señor, hoy me llenaste, lo que ayer me llenaste Señor, ya no es suficiente, hoy quiero más de ti, y mañana voy a querer más de ti, así que agárrate Señor, porque voy a tomar más de ti, y quiero más de ti, esa es esta oración, el segundo punto, para que, para que te puedas llenar, me voy a ir rápido, porque ya no estamos comiendo el tiempo, pero el segundo punto, que tienes que hacer, sabes qué? tienes que vaciarte tú, de lo que traes del mundo mira la naturaleza pecaminosa la naturaleza del hombre aquí la seguimos trayendo todavía y muchas veces ya nos bautizamos y ya el hombre viejo se quedó allá pero de repente se quiere resucitar el hombre viejo y la mujer vieja ¿eh? porque dijeron ay, ah, dijeron el hombre ¿eh? no El hombre y la mujer vieja quieren resucitarse otra vez ahí y esa naturaleza que traemos colgada desde Adán, que ya ha sido rota por la sangre de Cristo Jesús, pero aún nuestra carne todavía sigue, nuestra mente sigue contaminada con las cosas del mundo. Y esa naturaleza impide la obra completa y de poder en nuestras vidas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tú y yo, ¿qué tenemos que hacer día a día? Constantemente vaciarnos de todas las áreas de pecado en nuestras vidas. ¿Por qué Dios no opera? ¿Por qué Dios no puedo sentirte? Dios, como que estamos, puedo sentir tu grana. ¿Por qué yo no siento nada? Bueno, pues te invito a que revises tu vida. ¿Qué hay en ti? Número uno, a lo mejor no hay un deseo. Y número dos, todavía tiráis cosas ahí que estás luchando con esas cosas. Necesitas sacar a la luz delante de Dios todas las cosas y pedir perdón y arrepentirte y caminar en una dirección distinta. Para que entonces te vacíes y puedas ser lleno. Pueden ser todas aquellas áreas de pecado, pueden tus relaciones, te estás relacionando con amigos que te están haciendo llevarte a otras cosas que no son de Dios, puedes tener actitudes erróneas, puedes tener un montón de cosas ahí. Sabes que Dios no puede llenar un corazón que se encuentra ya lleno de cosas, tú debes de vaciarte primero para que Él te pueda llenar, tú tienes que vaciarte. Tú tienes que venir a la cruz de Cristo y decir, Dios, yo crucifico a mi viejo hombre en esa cruz. Y día a día, eso es llevar la cruz, día a día. Eso es. Mi carne, cuando el viejo hombre quiere salir, ¿sabes qué? Yo quiero ahí. Señor, yo crucifico ahí, conjuntamente contigo, mi viejo hombre. Y perdona que te lea todo esto, pero Gálatas 5, Del 13 al 26. Anótalo ahí para que lo estudies en tu casa. Gálatas 5, del 13 al 26. Escucha lo que dice Pablo allá a los Gálatas. Dice, y tómalo para ti. O sea, esta es epístola de Pablo a los guadalajarenses. A los de AID, a los que están ahorita aquí, ¿ok? Entonces, es para ti esta palabra. Dice, vosotros, o sea, ustedes. Fuisteis llamados a la libertad. Hermanos. Solamente que no uses la libertad como pretexto para la carnalidad. Uy, debería haberme quedado en mi casa preparando el partido de la América Cruz Azul. No debería haber venido hoy. Dice, no uses la libertad como pretexto para la carnalidad. Más bien servíos los unos a los otros por medio del amor, gloria a Dios, en servir al otro, ahí está el amor, porque toda la ley se ha resumido en un solo precepto, amarás a tu prójimo como a ti mismo, y fíjate lo que dice el 15, eso está así, pero si os mordéis, y os coméis los unos a los otros, Mirad que no seas, seáis consumidos los unos por los otros. ¿Sabes qué? Deja de hablar de tu hermano y de tu hermana. ¿Ya viste cómo vino vestida? Ya viste. Y así, mira, la atrapeas, la barres, la enceras y, y ya viste. ¿Sí? deja de hablar por el otro, estamos hablando, servidos los unos a los otros por medio del amor, porque toda la ley se ha resumido, amarás a tu pueblo como ti mismo, pero si los muerdes, si te comes los unos, o sea, si chismeas, si haces, si hablas, si estás ahí por abajo, shi, shi, shi, shi, shi, mira que no seas consumido, digo pues, andad en el espíritu y así jamás vas a satisfacer los malos deseos de la carne porque la carne desea lo que es contrario al espíritu y el espíritu lo que es contrario a la carne ambos se oponen mutuamente para que no hagas lo que quieres Pero si eres guiado por el Espíritu, no estás bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes. Estas son fornicación, impureza, desenfreno, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones, partidismos. Nosotros somos del partido de la pastora, nosotros somos del partido del pastor. Nosotros somos partidos de, no, no, no, no, partidismos. Yo soy de López Obrador, no, perdón, me fui por la barra. Partidismos, envidia, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, de los cuales os advierto, como ya lo hice antes, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Estoy hablando del segundo punto, necesitas vaciarte de las cosas de la carne y del pecado. Pero el fruto del Espíritu, el 22, dice, ¿cuál es? Amor, gozo, paz. ¡Oh, paz! Palabra tan deseada y tan, tan, de tanto peso hoy. El fruto, yo quiero los frutos del Espíritu, yo quiero paz. Amor, gozo, paz, paciencia. ¡Oh, paciencia! <ríe> Benignidad, bondad fe, mansedumbre y dominio propio contra tales cosas no hay ley porque los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos eres de Cristo entonces te está hablando a ti tú entonces has de ver ya crucificado la carne y si no lo has hecho, pues crucifica la carne y cuando quiere salir el viejo hombre bajo Ya estás bien muerto y bien enterrado. Ahora que vivimos en el Espíritu, andemos en el Espíritu, no seamos vanidosos, irritándonos unos a otros y envidiándonos unos a otros. Híjole, ahí está como para que lo estudies. La carne y el Espíritu están en oposición. Dios no puede llenar tu vida con su Santo Espíritu cuando tu vida está llena de cosas carnales, así que yo te invito a que revises tu vida hoy, porque yo quiero creer que tú quieres el poder del Espíritu, o no quieres el poder del Espíritu si quieres el poder del Espíritu el Espíritu no puede llenarte cuando estás lleno de porquería tienes que limpiar tu vida en, en Apocalipsis hay, hay un versículo no me acuerdo, creo que es en el capítulo 22 dice, bienaventurados los que lavan sus ropas porque ellos comerán del fruto de la vida, algo así dice. y sabes que esa acción de lavar las ropas es que tú laves las ropas <risa> laves tu vida y vayas dejando las cosas del mundo y seas más blanco que la nieve para el Señor pero dice bienaventurados los que lavan no que el Señor les lava la ropa o que la señora le lava la ropa bienaventurados los que lavan sus ropas Pídele hoy al Señor, mira, de veras, pídele al Señor, que te muestre en qué áreas de tu vida las estás fallando. Y pídele al Señor que te llene hoy del poder de su Espíritu Santo, para que puedas vivir una vida plena. ¿No te gusta eso? Plena. ¿Qué quiere decir plena? Pues yo creo que en todo, o sea, tus relaciones. Una vida plena, llena y agradable al Señor. ¿cuál es el propósito de ser ungido con el aceite del Espíritu Santo? ¿cuál es? ¿por qué necesitamos esa unción? el punto tres, bien importante lo acabamos de ver en el ejemplo en la oración continua número tres. tienes que orar al Señor tienes que estar en comunicación con el Señor tienes que tener una vida de oración escúchame Dios no es una aspirina Que cuando tienes un problema, entonces te acercas a Él, y oras a Él, y entonces, y vienes y dices, y demás, o sea, entonces si sí abres la Biblia, háblame Señor, háblame, háblame, háblame, y a ver, ¿dónde? ¿dónde? Aquí. Y Judas fue y se ahorcó, no, espérate, o sea, Dios no es eso, eh, Señor háblame, háblame. Y ve y destruye hasta, hasta, hasta al polvo las amalecitas. Espérate, no señor. Y Pilato se lavó las manos. Dios, no me estás hablando. ¿Qué te pasa Dios? ¿No ves mi necesidad? Escúchame, orar es tener una comunión con Él continua y hemos hablado muchísimo acerca de la oración, entonces tú tienes que tener una relación con Él, una intimidad con Él, y dentro de esa intimidad, pedirle al Señor lléname de tu espíritu, Lucas 11, del 9 al 13, está hablando Jesús, y está diciendo, yo os digo, Jesús está diciendo, yo os digo, pedid, y se os dará, buscad, y hallaréis, llamad y se os abrirá tres verbos el verbo que es acción o sea si tú estás pasivo vas en contra de esto que Jesús está diciendo pedid buscad y llamad porque todo aquel que pide o sea pide acción de recibe y el que busca o sea no se queda aquí señor aviéntame mi trabajo Señor que me llamen a mí Señor que esas personas allá si reciban una revelación de ti y digan oh queremos a esta persona y pongan al FBI y a la CIA a buscar tu, tu teléfono para que te hablen no, no, no dice busca busca porque todo aquel que pide recibe y el que busca allá y el que llama se le va a abrir. ¿Por qué? ¿Qué padre de entre vosotros si su hijo le pide pescado, en lugar de pescado, le va a dar una serpiente? ¿O hay alguien aquí? Bueno, a lo mejor te gusta la serpiente, ¿no? Dicen que se come. Bueno. ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenos regalos a vuestros hijos, ¿cuánto más tu Padre Celestial dará el Espíritu Santo al ¿cuándo? ¿aquí? ¿qué? ¿cómo? ¿a qué dice aquí? a los que le pidan entonces tienes punto tres, tienes que orar tienes que tener una comunión y dentro de tu comunión y tu relación tienes que pedirlo pero primero tienes que desearlo y segundo tienes que vaciarte y entonces en oración decirle ahora sí Señor lléname Señor tres puntos básicos Para ser llenos de la unción del Espíritu Santo. Pídele al Señor que llene tu vida con el poder del Espíritu Santo. Pídele al Señor. Pídele al Señor. Pídele. Llama, se te va a abrir. Busca, vas a encontrar. ¿Y cuál es el propósito que seamos con, ungidos con ese aceite del Espíritu Santo? Ya, ya ok, ya, ya, ya, ya vacié mi vida, ya deseo, ya le pedí, ya me llenó, ¿y ahora qué? Now what? ¿Y ahora qué? Lucas 24, 49. Dice, he aquí yo enviaré el cumplimiento de la promesa de mi Padre sobre ustedes. ¿No te gusta eso? Jesús mismo está diciendo yo voy a enviar el cumplimiento de la promesa de mi Padre sobre ustedes pero quédate en la ciudad hasta que sean investidos del poder de lo alto poder de lo alto Hechos 1.8 pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre ustedes y me seréis testigos en Jerusalén en toda Judea en Samaria y hasta el último de la tierra ¿cuál es el propósito del poder y la unción del Espíritu Santo? ser testigos Y tú crees que el poder y la unción es para que te vaya bien y para que eso... Sí, también es para eso. Pero hay un propósito superior. ¿Y sabes cuál es? Que seas testigo. Que seas testigo. Investidos del poder. El poder del Espíritu Santo es un poder delegado que tú, como hijo de Dios, debes de recibirlo, desearlo, pedirlo. Es más, hasta reclamarlo, Señor, yo lo quiero. ¿Tú lo quieres? Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Y empieza a declarar sobre ti, Señor, yo recibo tu poder. Dilo, si lo quieres. O sea, mira, si yo no te voy a hacer hablar a fuerzas, eh. Pero si tú lo quieres, empieza a declararlo porque sabes que el Señor está atento a la voz de nuestro clamor. Así dice la palabra. Es que yo ya lo tengo y no sabes cuánto tengo, pues sabes que creo que necesitas más. Yo recibo poder, yo recibo poder, yo recibo unción de Dios, yo, yo soy investido. Investido vístete, vístete vamos eh, eh, eh, eh, hazlo y vístete yo soy investido yo me he visto del poder y de la unción del Espíritu Santo y el derramamiento del Espíritu está sobre mí dilo, está sobre mí Pon tu mano así sobre ti, pon el, el derramamiento de la unción del Espíritu está sobre, mí, está sobre mí, está sobre mí, está sobre mí Espíritu Santo. Empieza a llenarme, empieza a ungirme, empieza a tocarme Espíritu Santo, yo declaro la unción sobre de mí. Te invito a que en tu casa leas Hechos 4. Ahí narra un gran cambio que los discípulos por la unción del Espíritu Santo empiezan a moverse en poder, empiezan, son investidos con poder y empiezan a hacer milagros y prodigios. ¿Sabes qué? El otro día yo les decía, ¿sabes qué? Yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero que esos tiempos sean aquí para hoy, para nosotros. ¿No te gustaría que tu sombra pasara y sanara? ¿Tú pasas y la sombra sana? Y no es porque te estás muy bonito, porque tienes mucha sombra sino porque estás tan lleno de la unción del Espíritu de Dios que inclusive tu sombra sana la Biblia dice los discípulos pasaban y qué pasaba les decía el otro día no te gustaría ir al, al, al hospital civil y sin ni siquiera sin ninguna pompa y, y sin platillos ni nada entras al hospital y estás señor señor sana a estas personas y empiezas a caminar por donde están todos los enfermos y de repente detrás dicho tuk tuk tuk se empiezan a parar ¿Y qué vas a decir? ¿Reforma? Eh, aquí fui yo, ¿eh? ¿Ocho columnas? Aquí estoy. Fui, fui yo, ¿eh? Tú pasas y la gente es sana. ¿No te gusta eso? Es que esos son los tiempos de ahora. Estamos viendo que la maldad está subiendo. Estamos viendo que todo lo que está pasando en el mundo, inclusive hasta nuestro planeta, se está convulsionando porque son estos tiempos, los últimos tiempos. ¿Y sabes qué? El pueblo de Dios estamos aquí. Sentados, no haciendo nada, engordando espiritualmente, chicas. Ustedes quieren ser gordas espirituales, no verdad. Yo quiero ser alguien atlético espiritualmente. Así que, que me vea el diablo y diga: ¡Uy! ahí viene el gordo o ahí viene el, el ponchado espiritualmente. ¿Sabes qué? Hechos 4 narra cómo los discípulos fueron transformados y el propósito de que tu copa esté rebosando como estábamos leyendo allá en el Salmo 23 es para que en estos tiempos difíciles tú hagas la diferencia y no seas un cristianito más ¿Escuchaste eso? y perdón que te lo diga así, pero es que no debemos ser un cristianito más un número más, ah ya somos 100, ya somos 101, 102 103. no, no, no, el poder y la unción del Espíritu es para salir, fíjate bien lo que dice Hechos, Hechos 4, 30 dice extiende tu mano para que sean hechas sanidades señales, prodigios en el nombre de tu santo siervo Jesús los discípulos estaban orando así, extiende tu mano, oh mira yo te invito extiende tu mano extiende tu mano Porque dice que cuando acabaron de orar el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valentía. Oye, oh, cuando alguien llega, oye, ¿tú eres cristiano? Mm, bueno, este... Mm, mm, <coughs> oye, ¿tú eres cristiano? ¿Por qué lo dices? ¿Hice algo mal? eres cristiano, claro que soy, y sabes qué, no es que sea yo cristiano, o tengo un nombre, un apellido, es que yo amo a Dios con todo, es que yo deseo a Dios, es que yo me estoy vaciando de las cosas del mundo, y me estoy llenando de las cosas de Dios, es que mi deseo eres tú, Señor, y nosotros se te quedan bien así como, ya se le botó la Y si todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valentía, mira, extiende tu mano, extiende tu mano, extiende tu mano y dile, Señor unge mi vida para cumplir tu propósito Señor, unge mi vida Señor para que yo cumpla tu propósito en medio de mis tiempos Señor y estos son mis tiempos Señor me hoy Señor, Padre que el poder de tu Espíritu, la investidura de tu Espíritu Señor, haga los cambios que quiera hacer en mi vida Señor para que yo pueda cumplir el propósito en donde tú me has puesto, ahí en el trabajo, en la escuela, en donde voy en el camión, en el tráfico Señor donde tú me pones, en el tren ligero, donde sea Señor, que yo vaya Señor, Yo cumplo el propósito Señor Y yo quiero hacer señales Sanidades y prodigios Señor Extiende otra vez tu mano Di, Yo voy a ver señales Y yo voy a ver señales delante de mí. Yo voy a ver qué maravillas van a pasar a mi alrededor. Señor, yo voy a ver qué señales serán hechas a través de mí por el poder de tu Espíritu Santo. Señor, yo voy a ver prodigios en medio de mi tierra. Yo voy a ver prodigios en medio de Guadalajara. Yo voy a ver prodigios en medio de México, Señor. Yo voy a ver prodigios tuyos, Señor, para la gloria de tu nombre. ¿Lo crees? O sea, es que es el tiempo. No estamos jugando a la iglesia. Esto no es un hospital es un war room, es un cuarto de guerra, investidos con el poder del Espíritu Santo para con valentía salir allá y ser luz, así que este es un cuarto de guerra y te enlistaste aquí con los arqueros de Dios Así que ejercítate, porque el, el jalar un arco, el arco tiene tensión Y, y si tú quieres, de repente, uy, no puedo abrir el arco Y uy, espérame, voy al baño Tienes que ejercitarte, tienes que estar ejercitado para que cuando tomes el arco Lo abras como si fuera pero necesitamos ejercitarnos. Hechos 10:38 dice, "Me refiero a Jesús de Nazaret, y como Dios le ungió con el Espíritu Santo y con poder, él anduvo haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él." Y ahora Jesús dijo, "Mayores cosas de las que yo y ustedes van a hacer." ¿Cómo quieres hacer mayores cosas? ¿cómo quieres hacer mayores cosas que Jesús? por el poder y la unción del Espíritu Santo mira, repite esto perdón que te haga repetir pero hoy, hoy, hoy es domingo de repetición de lo que dice aquí Hechos 10.38 dice, lo voy a volver a leer me refiero a Jesús de Nazaret y, cómo, y a cómo Dios le ungió con el Espíritu Santo y con poder Él anduvo haciendo el bien debes tú andar haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él entonces repite conmigo Dios está en mí Dios me ha ungido y Dios me ha llenado de su poder ¿con qué propósito? ¿con qué propósito? ¿con qué propósito? ¿con qué propósito? ¿Con qué propósito? para sanar a los oprimidos por el diablo y hacer el bien ya voy a terminar yo quiero que hoy salgas de aquí así como que uff, échenme al toro échenme al toro y no que el toro te vea ahí. <risas> salmo 89 del 20 al 29 salmo 89 del 20 al 29 Y yo te pido ahí, búscalo por favor, Salmo 89, del 20 al 29. Ahí ponle, ponle una llave a, a, a estos versículos para que los tengas ahí en tu Biblia y, y los veas porque este es algo para ti. Esto es las consecuencias de la unción del Espíritu en tu vida. ¿Qué necesitas para vencer en tu vida aquello que no has podido vencer? La unción del Espíritu. ¿qué es lo que necesitas en tu vida para levantarte a lo mejor de una enfermedad o de un ataque de enemigo o romper la, esa, esa iniquidad en tu vida que te hace volver a caer y pecar y pecar? ¿qué es lo que va a romper? el Espíritu Santo la unción del Espíritu ya lo tienen ahí Salmo 89 del versículo 20 al 29 y ahí al principio del 20 cambia y pon tu nombre dice allí a mi siervo David cámbialo y pon tu nombre ahí Pon ahí tu nombre, ahí mira, es más Allá arribita de David Pon tu nombre, escribe tu nombre Ahí ¿Qué dice? Allí a mi siervo ¿David? ¿Te llamas David? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Allí a mi siervo Celia Maroli ¿Qué? Allí a mi siervo ¿Y qué dice? Y lo ungí con Mi aceite Santo ¿no te gusta eso? ahora fíjate las consecuencias de esa unción de aceite ahora yo no sé si les queda claro qué es la palabra unción o por qué se habla de la unción en el Antiguo Testamento el sacerdote, el sumo sacerdote era ungido y cuando se ungían los reyes o al sumo sacerdote se ponía un aceite especial en un cuerno y entonces se derramaba sobre la cabeza del rey o se derramaba sobre la cabeza del sacerdote y dice que ese aceite bajaba y lo cubría todo hasta sus pies. ¿Todo? Sí, todo porque era un símbolo de la presencia de Dios. Entonces, cuando estamos hablando de ungir, imagínate que el aceite del Espíritu se está derramando sobre ti. O no te lo imagines, mejor que el aceite del Espíritu se derrame sobre ti. La consecuencia de la unción del Espíritu Santo, fíjate cuál es, dice el Señor, mi mano estará firme con Él. ¿No te gusta eso? Dice, también mi brazo lo fortalecerá. Así que no andes, la gente que anda ¿Sabes que Fortalece, llénate de la unción de Dios Cámbiate, Y cuando les hablas de eso, se quedan ¿De qué me hablas, Willis? Mi mano estará firme con él, mi brazo también lo fortalecerá Fíjate, me encanta esto, no lo doblegará el enemigo Ningún hijo de iniquidad lo quebrantará pero yo quebrantaré, o sea el Señor dice, yo quebrantaré delante de Él a sus enemigos y heriré a los que le aborrecen, y dice mi fidelidad y mi misericordia estarán con Él, en mi nombre será enaltecido su poderío, ¿cuál poderío? el tuyo, dice en mi nombre, dice el Señor, será enaltecido su poderío, no quieres eso para ti, Asimismo pondré su mano sobre el mar Y su mano derecha sobre los ríos Él me dirá Tú eres mi Padre ¿Qué estábamos cantando? ¿Qué estábamos diciendo? ¿Qué estábamos diciendo? ¿Qué, qué, qué estaba diciendo Guillermo? ¿Sabes qué? Abraza al Padre Y muchos Ay, Extiende tus manos y abraza al Padre ¿Por qué debo de hacer eso? Él me dirá Tú eres mi Padre, eres mi Dios y la roca de mi salvación. Entonces dice el Señor, yo también le pondré por primogénito, más alto que los reyes de la tierra y para siempre le confirmaré mi misericordia y mi pacto será firme para con él, estableceré su linaje para siempre y su trono como los días de los cielos. ¿No te gusta eso? La palabra dice que vamos a recibir tronos y coronas también. ¿Qué consecuencias tienes y beneficios de la unción del Espíritu Santo? Cierra tus ojos, cierra tus ojos. Y escucha, ¿qué consecuencias? Mano firme. Tu Dios teniendo mano firme. Tu Dios con su brazo te fortalece. No vas a ser doblegado por tu enemigo. No vas a ser quebrantado. ¿Cuántos quebrantados de corazón hay? No vas a ser quebrantado. Tus enemigos serán heridos y quebrantados. La fidelidad de Dios y su misericordia estarán contigo. Él es nuestro Padre. Él es nuestra roca de salvación. Él nos va a poner por alto. Su pacto va a estar firme con nosotros. Somos linaje establecido y tenemos trono en los cielos. ¿Quieres la unción de Dios? ¿Quieres la unción de Dios en tu vida? Todos estos beneficios para ti. Mira, hay, hay un gran parteaguas hoy aquí, entre los que quieren la unción y los que no quieren la unción. Y yo te voy a decir una cosa, los que quieren la unción reciben todos estos beneficios. Así que los que no quieren la unción, yo te invito a que escudriñes tu vida y le rindas y le cedas el control al Espíritu Santo y le digas, Señor, a lo mejor no entiendo qué están diciendo, pero tú, yo sé que lo que tú quieres para mi vida es millones de veces mejor que lo que yo quiero para mi vida. Señor, hoy... Yo te pido, Espíritu Santo, Señor, que empieces a derramar tu unción sobre cada uno de los que desean tu unción. Sobre cada uno, Señor, de los que quieren vaciarse de las cosas del mundo. Y sobre todos aquellos, Señor, que te están pidiendo más de ti, Señor. Más de ti. Espíritu Santo, la obra es personal, yo te pido Espíritu Santo, que llenes la copa de cada uno de acuerdo a su medida, Señor lléname a mí, Señor yo quiero más de ti, Señor yo quiero más de la unción de tu Espíritu yo no quiero ser igual Señor, el que era hoy en la mañana, ya no quiero ser yo quiero ser lleno cada vez más, y más y más, y más Y más, y más. Señor, lléname hoy. En la intimidad de mi oración personal, Señor, yo quiero pedirte más. Yo quiero pedirte más, Señor. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. En prados de tiernos pastos me hace descansar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 Unge nuestras cabezas hoy, Señor. Que mi copa rebose de tu Espíritu, Señor. Espíritu Santo. Yo te pido que empieces a pasar, Señor. Sobre las vidas, Señor. Y, y, y, y ve sus corazones, Señor. Ve sus corazones. Mi alma te anhela. Mi alma te desea. Mi alma tiene sed de ti, Señor. Tengo hambre que duele, Señor. Hambre que debilita, Señor, de ti, Señor. Hambre por tu presencia, Señor. Hambre de ti, Señor. Lléname, Señor. Lléname, Señor. Lléname, Jesús. Lléname, Jesús. Ahí tú, tú solo ahí en la intimidad con Él eres es tú y Dios es tú y Dios Señor cumple Joel 28 hoy aquí Señor derrama de tu espíritu sobre toda carne